Parad el TAP ahora Basta de despilfarro Medidamos entre todas Que se paralicen inmediatamente las obras Que los dineros de TAP se destinen a las necesidades más acuciantes de la población Basta de recortes, morris que tariques ...que se abra un debate técnico, social y político a la vez que... ...un proceso participativo... ...de información y decisión popular sobre esta infraestructura... ...y cómo nos situamos en un mundo de escasez. Paraz el TAF ahora. Sábado 13 de junio. Manifestación nacional... ...en Donosti. A las cinco y media en Jardines de Derbide. Música...